Y no se raje mi Sinaloa. El día 28 de enero Como me llega esa fecha Cuando Alamberto Quintero Lo seguía una camioneta Iba con rumbo al salario No vas a dar una vuelta pasararon el carrizal iba tomando cerveza Un compañero le dijo: "No sigue una camioneta Lamberto sonriendo dijo: La metralleta y acerquita del salado rugieron 12 requises allí dejaron un muerto enemigo del amberto quisiera que fuera cuento pero señores es cierto vámonos pues señor! Un hombre fuera de serie, alegre y travancado, platicando con su novia, él estaba descuidado, ando unas armas certera. La vida le arrebataron. Enclinacasa testigo, dos días después de su muerte, braman los cuernos de Chivo, allí cayeron diez hombres, por esos mismos motivos, puente que va a Tierra Blanca, tú que lo viste pasar, recuérdales que a Lamberto lo Qué hace falta